Hola, bienvenidos al episodio número 2 de Cueba Talks. En este episodio hablaremos acerca de redes sociales libres. Como primera red social libre y de código abierto, hablaré de Mastodon. Mastodon nace como una alternativa para Twitter, el muy conocido pajarito azul de Twitter, eh con ciertas diferencias. Una y la más notable Código abierto, como ya lo había mencionado, otra de sus características es que es totalmente descentralizado, por lo cual cada quien puede montar su propio servidor o red social Mastodon independientemente. Esto en qué ayuda, en que si tu servidor se cae, no afectas toda la red de Mastodon solamente se llega a afectar tu círculo o tu red social, tu instancia de Mastodon. Diferencias grandes que tenga Mastodon. Empezamos por cada publicación que realizas, mmm, rompe el límite de los 140 caracteres de Twitter. En Mastodon puedes hacer una publicación con 500 caracteres, por lo cual es eh mal, aproximadamente el triple de caracteres que puedes usar en Twitter. Eh, ahora otra cosa, eh Mastodon tiene un término eh así como lo es tuitear en Twitter, en Mastodon es tutear. Eh, espera, creo que lo pronuncié bien. Eh, pero es algo así como totear en Spanglish, ¿no? Eh, qué más. Eh, partes de es centralizado, son por libre. Eh, pues otro de los puntos es que puede haber muchas instancias de Mastodon por todo el mundo, eh pero entre ellas, si tú sigues una persona de otra instancia de Mastodon, este al momento de seguirlo el servidor donde estás tu tu instancia se sincroniza con la instancia de de la otra red social. Es por es eh, hacen una sincronía del de las publicaciones y se comunican entre ellas. Eh, ¿qué pasa si el, el servidor donde está aquella persona que está siguiendo desaparece? Pues simplemente pues vamos, desaparece, no te afecta. Solamente ya no para, ya no podrás ver a esa persona y punto. Mm. Otra cosa es eh cero publicidad. Cero publicidad. Aquí tus datos eh no son tratados para fines publicitarios como en la red Twitter eh que te aparecen cada cierta cantidad de tweets te aparecen eh anuncios relacionados a lo que estés leyendo, publicando o siguiendo. Okay. Eh la censura. Mmm. No creo que sea sí y no. Yo creo que de cierta manera puede haber censura o no puede haber censura. Eh si porno apuntará a nadie, si alguien quiere censurar algo, lo va a hacer. Independientemente de dónde esté. Eh. Eh. Mmm, yo soy un poco activo, eh, o no un poco, sino sí tengo activa mi cuenta en una instancia de Mastodon que se llama mastodon.social. Eh, a mí me encuentro como @cuebatux. Eh, hasta ahorita el lo que lo he usado me ha parecido muy bueno de hecho muy muy bueno, soy igual un usuario en activo en Twitter, eh pero de cierta manera Maston me agrada un poco más, <risa> nada más por el hecho de tener más caracteres para poder hacer una publicación, eh me agrada, me agrada bastante y pues no hay tanta publicidad, tus datos es están a salvo eh Vamos eh están a salvo entre comillas hasta que alguien no los quiera sacar, ¿no? a la fuerza. Eh Eh en en mi experiencia recomendaría Mastodon para para que lo prueben. Es bastante bueno. Eh ¿Qué más puedo decir? A mi parecer es una excelente plataforma y más porque se sabe qué está pasando, pues tú eh levantar tu propio servidor, ¿no? Así que tú tienes el control o quien lo levante tiene el control de era definir sus políticas y sus reglas de su servidor. Okay, eh pasando a otra red social libre que se llama Diáspora. Diáspora nace como una alternativa a Facebook. Que es Diaspora. Bueno, es otra red social libre, descentralizada. Cada quien puede hacer una instancia nueva de Diaspora independiente de todas las que ya existen. Tú mismo puedes crear tu propio servidor con Diaspora y hacer tu propia red social. Igualmente, si tú quieres seguir a una persona de otra red, de otra instancia, perdón, de diáspora, estas se vuelven a sincronizar y y se comparten la información. Si cae una una instancia de diáspora, no afecta a todas las redes, solamente se afecta localmente esa red. Okay, eh igual Y no contiene anuncios Tus datos Tus preferencias De lo que lees Lo que sigues Lo que publicas No es analizado con fines publicitarios Aquí no vas a recibir Un montón de anuncios Cada ciertas publicaciones Aquí está Está libre de todas esas De todos esos males De todos esos o malos, sino más bien eh molestias, porque cada cierto longitud de de que vas navegando en tu muro en Facebook aparecen publicidad extrañas y pues no sé, a mí me molesta simplemente a mí me molesta que de cada cierto cantidad de de posts aparezca ahí un cuadro con publicidad queriéndote vender cosas. Eh, Diaspor tiene un servicio en Tor, también lo puedes encontrar con una dirección onion. Eh, esto para tener, pues vamos, un servidor tal vez un poco más oculto para que esté fuera de la de la red superficial. Eh, Diaspora los lo utilicé un tiempo cuando recién salió y me pareció una buena idea, más por, por na, más que nada porque no había tanta publicidad, no había quien te estuviera eh espiando, eh si tú querías te levantabas tu propio servidor te diáspora y adelante, tenías tu propia red social, tama seas la compartías a quien tú querías o la puedes hacer pública. Y igual en Mastodon aplica el mismo este caso, puedes compartirlo solamente con con tus conocidos o puedes hacerlo totalmente público y sin problema. Eh redes sociales libres como las que comenté, se me hacen eh de se me hace una buena idea eh ya que actualmente las redes sociales pues más fuertes que tenemos es eh, tales como Facebook y Twitter eh no son malas, pero eh se volvieron más malignas a mi parecer eh ya que siempre te están espiando y todo su excusa es te estamos espiando con fines publicitarios eh te meten anuncios bla, bla bla bla y aparte de que saben tus pasos, que que te gusta, que no te gusta, en fin, saben todo de ti que en cualquier caso pudiera ser eh usado en tu contra, digamos, ¿no? Pues digo ha tocado ver casos en los que ha habido muchos problemas entre personas por gracias a las benditas redes sociales. Eh, pues yo más que nada recomendaría, no recomendaría y, y e invitaría a las personas eh a hacer uso de redes sociales libres. Es bueno, es sano, ya que tu información no está siendo usada para fines extraños o al menos sabrás para qué la van a usar realmente. Eh Ah, uh, pues nada, solamente quería hacer este breve capítulo eh para hablar un poco acerca de de redes sociales libres eh que que a mí me parece que son muy buenas. Eh por otro lado, eh Ha agrade he estado leyendo todos sus comentarios en en Xbox eh y todos todos han sido leídos, aunque no creo que sea el primero, pero Xbox, por favor, eh implementa un sistema de respuesta para los mensajes. Eso le hace falta. Estamos en el estamos en el futuro y no hay y, sistema de respuesta quisiera comentarle a cada uno de ustedes eh y pues no se puede. Eh eh todos sus comentarios son bienvenidos, como siempre los leo, los tomo en cuenta y eh, pues nada, eh, gracias a ustedes a las personas que me han escuchado. Eh pues aquí seguimos y yo creo que seguiremos durante más tiempo compartiendo un poco más de de opiniones, de información y de vez en cuando, por qué no, un relato de lo que me pasa en mi trabajo. Que uno se topa con cada cosa, trabajando de IT Guy, que es a veces para darse una buena carcajada. Pues nada, este, hasta aquí dejo este episodio y nos vemos en el próximo.